Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio Uno de los últimos construidos hace más de un millón de años Antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad Un hombre con aspecto joven Se dirigió a una tumba Y comenzó a hablar mirando tristemente El nombre escrito en la lápida Hola amor mío Hace ya mucho tiempo que no vengo a verte Casi un millón de años Cuando alcanzamos la tan anhelada inmortalidad La humanidad nos dio a elegir Los que quisieran ser inmortales Deberían renunciar a tener hijos Tú siempre quisiste ser madre Renunciar a tener tu bebé pegado a tu pecho Era para ti Mucho más que renunciar a la vida Por eso escogiste la opción más difícil Yo sin embargo escogí la fácil Siempre No importa el tiempo que pase Sentiré el mismo dolor Al recordar el día en el que te abandoné Diciendo Yo no quiero morir Tú encontraste otra pareja Tuviste una hija, Martina Pero la mala suerte quiso que tu pareja muriera en un accidente al poco tiempo Y cuando esto ocurrió, logré convencerte para que volvieras conmigo Quise a Marina como si fuera hija mía Era tan parecida a ti Cuando te llegó la hora parecía saberlo De algún modo intuirlo se suponía que la muerte de los que elegían la opción difícil tenía que ocurrir en algún momento aleatorio entre los 180 y los 200 años durante el sueño sin dolor y sin aviso aquella noche antes de irte a dormir me dijiste que me querías que no te arrepentías de nada y que lo que más te dolía era no haber tenido también un hijo mío me pediste que la cuidara yo te prometí que así lo haría cuando me desperté ya no respirabas Poco tiempo después se prohibió tener hijos definitivamente y Martina ya no pudo seguir tu camino. Quiero decirte que yo tampoco me he arrepentido nunca de mi elección. He visitado millones de mundos, he visto vida en muchos de ellos. En otros he ayudado a crearla. He visto cosas increíbles, seres hechos de luz y de fuego, estrellas gigantes rojas y enanas azules, agujeros negros. Todo lo que puedas imaginar lo he visto pero algo malo ha ocurrido con la humanidad algo se ha torcido nos hemos vuelto miedosos y egoístas hace ya muchos años se decidió que no se debería permitir a ninguna especie evolucionar hasta nuestro nivel de desarrollo estamos aterrados pensando en qué otra especie puede arrebatarnos nuestro trono de dioses así es como hemos comenzado a llamarnos dioses se ha decidido parar todos los proyectos para crear nueva vida y limitar la evolución en los mundos ya creados pero no todos piensan así algunos como Martina han decidido abandonar el planeta no quieren ser dioses quieren empezar de nuevo en un nuevo planeta renunciando a su inmortalidad para poder volver a tener hijos y continuar evolucionando ella quiere ser madre como tú Hace poco hablé con ella, por fin está embarazada Y ansía tener en brazos a su bebé No sé a quién me recuerda Pero los dioses quieren impedir que esto ocurra Le llaman los caídos Temen que evolucionen hacia algo mejor que nosotros Y por eso quieren destruirlos Esta noche teletransportarán una bomba de agujero negro Para eliminar de la faz del universo a los dioses rebeldes te dije antes que nunca me había arrepentido nunca hasta ahora ahora me doy cuenta que todo empezó hace mucho tiempo justo cuando decidimos hacernos inmortales estrechando el lazo que el diablo nos había atendido condenándonos para siempre pero no te preocupes, no he olvidado mi promesa cuidaré de Martina Puedo hacer detonar la bomba antes de que la envíen. Puedo salvarla, puedo salvarte a ti, porque de algún modo tú vives en ella y vivirás en sus hijos y en los hijos de sus hijos hasta la eternidad. Tú serás eterna, pero yo acabo aquí. Con los ojos llenos de lágrimas pulsó el botón y la bomba estalló, engullendo en pocos segundos a todos los dioses, al planeta entero, al sol y a todo el sistema solar. La mayor de las oscuridades se convirtió en la tumba de los dioses creadores de un millón de mundos.